Buen día, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bien, todo bien. Estuve bueno. laburando mucho porque eh, es mi forma de laburar, es mi forma de ser. Bueno. Me levanto a las cinco de la mañana y estoy hasta las nueve de la noche en la municipalidad. Vamos, qué propaganda se está haciendo, Pepa, ahí está. No, no, es que... El lugar donde estamos los es de lunes a lunes, no tener descanso. Seguro. La problemática que tenemos... La realidad de, del país en este momento, nada. ¿Y, eh, ¿Y con qué con qué realidad te encontraste? Hace 10 días que asumiste esa eh, intendencia. Sí, una realidad muy triste, muy triste para lo que era Alvear. Mm, eh, por, ahí no, por ahí no, hay cosas que no se tendría que decir, pero el, el pueblo se tuvo que enterar cuál la realidad. La realidad es que en el año 2015, eh, cuando Eduardo Pepa se va... Había 175 empleados totales en la universidad, todo el mundo en blanco, todo el mundo blanco. En esto tengo agradecer en su momento al gobierno nacional de entonces, que el delegado de que había en Santa Rosa en la gerencia de empleo, que era de la delegación de Ministerio de Trabajo, que era José Luis Carlucci, sí. que varios convenios que hicimos con José Luis pudimos blanquear a un montón de gente. El gobierno de Cristina, decís. Eh, el gobierno de Cristina Kirchner, exactamente. Uh -huh. Sí, yo no tengo ninguna envergacha de decir y... Y dije que yo en los primeros años eh, a través de Gobierno Nacional logré un montón de cosas, un montón de cosas. Así que era, te las digo, conectar a casi todo los vecinos al viajar de conectarles las cruacas comprar un camión con contenedores, eh, eh, con fondos de, de, de nación. Eh, conseguimos enorme cantidad en la gestión de Fabián Bruna, pudimos hacer cuatro obras cada municipio eh, a través de... ¿Cómo se llamaba el programa? No me acuerdo cómo se llamaba. Pudimos reformar una plaza, hacer canales, hacer cordones. Sí, sí, lo digo, lo digo. ¿Y, sin y no con que... qué, después de eso que estás describiendo de, de un Estado presente, ¿con qué te encontraste ahora, ocho años después? No, no, hoy no puedo decir nada ni en contra del gobierno provincial ni en contra del gobierno nacional. Desde de, de ahora, porque todavía estamos ahí en pañales, pero sí, del gobierno provincial que hablar bien, porque fui diputado, fui diputado... Y, y nada eh, muchos proyectos pasaron por las cámaras muchísimos proyectos que por ahí m, m, mi bloque a lo mejor tuvimos algunas diferencias hubo proyectos que, que yo los aprobé como el de la si querés te lo digo como el, el, el de la ley de la reforma a la nueva ley de coparticipación eh, como el, el nombramiento de la nueva jueza. Eh, de Verónica Campos, como, o sea, eh, y, y mi bloque me permitía por ahí, y si no me permitía, yo votaba como a mí me parecía, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y hubo muchas leyes, como el blanqueo de los porteros, como el blanqueo de, de, de personas de salud, que no me acuerdo de uno de ellos, no lo votamos de salud porque nosotros pensábamos que, que debía entrar por la ley madre, pero bueno, eh, además vi, vimos en el, los presupuestos, se analizaba todo, Yo no tengo nada que decir, eh, lo que sí puedo hablar de, de lo que llevo lo que encuentro cuando llego a interventualidad. Claro, eso te pregunto, ¿cómo está la municipalidad? Y yo me voy con 175 empleados hace 8 años y hoy tenemos todo en blanco y tenemos la realidad 205, 206 en blanco y tenemos como 160 en negro, no. que hoy están cobrando todos el salario mínimo mínimo y vital y móvil que son 160.000 pesos y la mitad a lo mejor un gran porcentaje no trabajaban. y además de de esas cantidades en blanco con adicionales que eran una vergüenza, adicionales que eran una vergüenza, ¿Mm? y adicionales de gente que entraron con ellos. Entonces, nos tenemos que analizar eso es lo, la problemática más grande eh, que y ilustranos hoy. Eduardo, eh, o sea, cuando decís adicionales que eran una vergüenza, se puede poner un ejemplo sin, sin referir a una persona en particular, pero con qué había, por ejemplo, Pero un adicional es de 50.000 pesos, 60.000 pesos. Había una persona que la habían mandado castigada a, a, al, al reciclado y, y no iba nunca y tenía dos adicionales que sumaban 120.000 pesos, te lo digo. Había una persona que ahora es gremialista que ni apareció por acá, le di laburo yo en un acuerdo que hicimos en ese momento con José Luis Calducci eh, y ahora no apareció y me entero que hace unos días lo nombraron y eh, está en el gremio pcn y con fueros no va, tiene fue hasta el 2040 me parece de, eh, una, un, y tiene adicionales de dos tres tradicionales uh -huh. y, y eso no se los eso puede, Eduardo... no se los puede sacar no se lo puede sacar ah. porque tienen fueros uh -huh. tienen fue al otro día te hacen un paro en el Entonces, resto de los casos, eh, eh, te escucho hablar en, en pretérito, digamos en tiempo pretérito, esos adicionales que fueron eliminados ya o, o se van a sacar, ¿cómo es? Algunos lo eliminamos, eso más alegoso lo eliminamos y la semana que viene vamos a verle gajo por leajo y miraremos. Te digo más, debe haber 12 personas que hoy deberían estar jubilados hay una persona de 74 años que estar jubilado y no se hizo nada para jubilar a nadie. Entonces, ¿qué hicimos? Ya, eh, por eso el laburo que tengo, eh, ¿qué hicimos? en eh, Vino a una abogada, a cuatro le mandamos carta de documento, eh, porque si en el término de hoy meses ellos eh, nos presentan los papeles que se solicitan, igual la gestión tanto en el ANSES como en el instituto es lerdísima. Yo en el instituto dejé eh, uno, una que me certifiquen, últimos los últimos dos años en la cámara de Diputados y hace dos meses todavía no me, me, me lo iban a mandar me lo mandaron. entonces pero bueno volviendo al tema eh, tenemos una ordenanza que decir si en el término de, de seis meses se les da de debajomple visto para que se calienten y hay ocho casos más que no le dan lo, no le dan los los años de aporte o si se jubilan se van a jubilar por el ansés con una, un sueldo una jubilación mucho más baja pero en ese caso nosotros hicimos una ordenanza que fue pionera en el año 2004, me parece que después Berna mandó un proyecto parecido a la Cámara de Diputados para que se jubilen y de por vida la diferencia de jubilación se la da al municipio. Hoy un empleado de la de cualquier municipio cobra un sueldo mínimo de 200, después de la antigüedad de 280 a 300 mil pesos, si eso le sumás 100 de aportes te cuestan 500 mil pesos por mes, y si vos lo arreglás con un subsidio de 80 y no ocupa más a nadie y vamos, eh, vamos quedándonos con los empleados que realmente necesita la Universidad de Albiar. Por Bien. eso es mucho laburo y el caso particular mío, como ya tengo experiencia de 12 años, eh, uno ya sabe la problemática. Claro. ¿E Eduardo, y ¿qué...? Después, sí. y, y después te comento sí. que, con respecto al parque automotor. Eh, sí. Albiar, eh, cuando me fui yo, hicimos una, eh, no alcanzaba los cuatro lados de la plaza para poner todo el parque automotor que tenía. Hoy no existe. ¿Qué? La única pala grande, teníamos cuatro palas hidráulicas, la más grande hace un año que está parada porque se le rompió la bomba que maneja los hidráulicos. Esa bomba hace un año valía un montón de pesos. Ayer la pagué siete millones y algo. Uh -huh. eh, la retroexcavadora, que mandaron plata para limpiar canales, que nunca se limpiaron, hace tres meses que está rota. Ya la mandé a pico, no sé quién la va a pagar, no sé quién la va a pagar. Porque, pero ya está en pico para que me lo repongan. Albert debe tener... 30 hectáreas por lo menos de parques y paseos entre las avenidas, las diagonales las dos plazas entre cortarle pasto a los clubes cortarle pasto a las distintas instituciones y hoy tenemos un tratorcito de esos que tienen ganchitos, uno solo el otro dos fueron a pico uno lo rompió, un empleado lo agarró, le puso un sincerito y fue a uno, del, a uno de los clubes de aviar y le rompió toda la caja, la transmisión un trator 2020, porque nadie controlaba nada el otro le echaron aceite hidráulico al motor y se fundió el motor están en pico también eh, camiones volcadores hay uno fundido hace un año un año y están y el intendente no sabía que estaba roto en mayo que este de enero eh, el domingo vino a jugar al hoyo de santa rosa vinocota está enfrente de la entrada de los azules con 30 a los visitantes había si había habido un árbol que tenía como 5 metros arriba del camión porque lo habían dejado con tierra y, y el parque automotor había dos logan nuevos y no andaba ninguno y este, ni todo esto cambió. eduardo crees que pasa por eh, una cuestión de, de, de desidia porque económicamente los últimos años el municipio no tuvo un mango y no podía ni arreglar nada o, o, o es corrupción que o sea, yo razón? te voy a contestar te voy a contestar diciendo quefernnardoarrudé a 20 kilómetros al olvida han comprar un parque motor hicieron un asfalto está hermoso vas a Sara pasa exactamente lo mismo en Ceballos ni hablar, en Ceballos el intendente en esto se dio el lujo de hacer la comisaría, comprar una camioneta para la policía, hacer la cancha de fútbol, hacer el, el, el, la, el edificio municipal nuevo, hizo el, ¿cómo se llama? el, el Zoom nuevo. ¿eh? Y lo que pasa que, que, bueno, si vos llenaste de gente la municipalidad y, y, y le sacaba, yo estoy construyendo una vivienda para mis hijas, cada vez que iba, había cambiaba los empleados, porque los empleados se venían a trabajar en la municipalidad, aunque no estaban, venían a la municipalidad. Minga que va a venir uno a pedirme laburo ahora, eh, y después en Alvío no consigue un plomero, no consigue un carpintero, no consigue uno que tenga un techista. Eh, ¿Por qué? Porque se viene toda la municipalidad, trabajan cuatro horas, y, y, y nada. Uh -huh. Pero sí, yo creo que se manejó, se manejaron muchas cosas con decidia ¿eh? Bien. Y con decidia. Y lo digo de corazón porque no no no no porque el pueblo tiene que saber. Escúchame, tenemos ahí hicimos un asfalto en el 2004, 2005, 2006 y yo decía, porque es microdromedado que me lo aconsejó el exgobernador Carlos Gerna, me mandó gente de Belidad y o sea, estaba destruido y yo dije, si esto estaba 40 años el asfalto iba a durar. No se tapó más un, un pozo, no se tapó más un pozo. La municipal cobra el mantenimiento asfalto y no Y la gente no venía, los últimos, los últimos seis meses nadie pagó el impuestos el lunes, martes, miércoles y jueves de la semana pasada era, era una cola de gente pagando los impuestos, porque no se brindaban los servicios, no se brindaban los servicios, ¿viste? Uh -huh. Entonces, la realidad, yo creo que, que para manejar un municipio tenés que haber algún día haber manejado un kiosco, haber sido una buena ama de casa o una ama de casa. Cualquier ama de casa, y sobre todo de las de ahora, con la situación como como... ¿Cómo hace malabarismo para mantener una casa? Puedes ser intendente, pero vos si nunca hiciste nada... Durísimo. No, no bueno, y, y Eduardo, ¿qué piensan hacer eh, con el dinero que la provincia entregaría hoy a las intendencias y que y, proviene del... Ya, de no, la... ya llegó ayer, ya llegó ah, ayer. ya llegó, ayer, bien. A tener, ¿no? Y tengo que pagar los sueldos y el aguinaldo y no me alcanza. Es para eso, 80. claro. Y sí, yo lo quería, para, quería ganar de mano para pagar el arreglo de las máquinas, no sé quién va a pagar el arreglo de las máquinas. Uh -huh. La verdad que no sé la retro ya pagué una parte ayer eh, pero yo no puedo dejar a los a los empleados municipales eh, no pagarles el viernes y no ¿eh? sí. porque con la miseria que están pues vamos a hacer realidad eh, es decir la, los precios van por ascensor y los sueldos y gracias a que tenemos un gobierno provincial que que, que por ahí eh, se reúnen las paritarias y Y, y los incrementos pero claro, los incrementos se dan sobre una parte del sueldo no sobre, el, sobre los, los, todos los ítems en sí. el gobierno provincial que en ese sentido está presente que se van actualizando lo, lo, lo, los, los sueldos uh -huh. pero ¿cómo voy a dejar de pagar? yo había dicho que esa plata la iban a necesitar para, para arreglar la pala el, hay una Champions fundida es decir, un, un total, es decir hoy si sí, gracias a Dios llueve no puedo regar porque la bomba que llena el tanque al regador la dejaron rota, la llevaron a todo y a arreglar Y la trajimos, la pagaron y no anda. Ahora en un momento estoy eh, llamando a ver si qué problema tuvo. El polideportivo empieza la colonia, empieza la colonia y la pileta está rajada, eh, la bomba que hace todo el intercambio de, de limpieza eh, está rota de hace... Y, y yo le pedí por favor, porque hasta le charlé con el gobernador que iba a hablar con el intendente, y, y bueno, ya la compré ayer, un millón setecientos. Pero bueno, Uno tiene que hacerse cargo de esto, y encima ya el tercer día vienen los gremios a plantearme que iban a hacer asamblea, a ver si no ellos ya dan por descontado que el bono 120 lo pagamos, pero están pidiendo otro bono, y nada, es bueno. Bien, Eduardo, decimos, eh, eh, ¿no? eh, eh, por sí o, o por no, diría Sergio Massa, ¿esto puede derivar en una presentación judicial contra la gestión anterior de Barton o...? o... ¿O eso está descartado? No, no, no, no. no porque sabes qué pasa? Eh, tuvimos un consejo, realmente, que me da, da pena, porque las rendiciones hasta septiembre, octubre, están todas aprobadas. Por más que vos hagas una una auditoría, allá lo ya, por, porque me asesoré, me asesoré. Por más Bien. que vos hagas una auditoría, lo que está aprobado por el consejo, está aprobado por el consejo. Bien. Nunca hicieron un pedido de informe. Si hicieron, hicieron un pedido informe, el, el reciclado, si vas al reciclado al diario... Eh, hace de cuenta que agarré la vía para el lado de Anguil Que la vía hace como 20 años Es un basurero así cielo abierto recicla. No se reciclaba nada Cuando uh -huh. yo me fui había dos empleados reciclando En dos turnos de seis Ahora hay dos turnos de 15 y, y, bueno, eh, y la mitad de las veces Antes de, de asumir Iba al reciclado a las 5 de la tarde y, y no iba nadie Entonces la basura la tiraban Me había tenido que gastar dos o tres millones de pesos En acomodar los lo basureros Porque no se recicló nada Se tiraba todo Eduardo, pero una, no, no, una no, no, última no, no. le hago. Eh, el, sí. ¿De qué mirada tiene o tenés del, del contexto nacional? Un poco ya hablaste, pero eh, te consulto puntualmente sobre una referencia que han hecho algunos gobernadores diciendo que las medidas eh, que se conocen hasta ahora son una transferencia de recursos de los sectores pobres a los sectores más ricos y de las provincias al gobierno central. ¿Qué mirada tenés vos? Eh, te, te voy a ser sincero, yo creo que algo había que hacer en este país no podíamos seguir con con un ministro como Masa, ¿m? porque era fue una tomada de, fue tuvimos 4 años con un desastre. ¿m? Sí, o sea, Masa fue ministro un, un añito y pico. Sí, pero bueno, el último año también tomó medidas electoralistas que no tenían sentido. Pero bueno, eh, el resto no no conozco porque ya te digo, estoy en la universidad de las 6 de la mañana hasta la ¿Pero 9 de no la noche. No no conocés las medidas económicas de Caputo y ¿Eh? Milei. Eh, sí, la sí. media de Caputo la escuché, sí, yo de Caputo me reseño la opinión porque ya estuvo, ya con eso te digo todo eso. ¿Eh? Mmm. Bueno. Este ya ya estuvo, yo te digo todo. Eh, y bueno, lo que creo que el ajuste no tiene que empezar por la gente, no me cabe ni una duda. El ajuste no tiene que empezar la, la se eh, lo tenga que hacer la, la clase baja la clase media, no lo debe, no debería hacer uh -huh. eh, pero bueno también los gobiernos provinciales tienen que para el cinturón y, y es mucha plata como se le da es mucha plata que, que va a Nación mucha plata que va a Provincia y llegan migajas ¿sí? llega migajas, qué sé yo ayer me, ayer estuvimos analizando el, el presupuesto del Provida alviar bien no alcanza 5 millones de pesos y Tenemos tenemos WhatsApp con los intendentes y, y de pintura nomás tenés 700, 800 mil pesos de pintura, tenés un millón y pico de peso de cloro y de manobra para pintar, saca la cuenta entre cloro y pintura y para pintar, tenés dos millones y medio de pesos. ¿Sí? Y lo digo de buena, de buena forma, ¿no es cierto? Y seguramente, yo estuve por hablar con el gobernador y... Antes de las pasos y había dos y, y lo, lo sabíamos en la cámara había dos presupuestos uno si ganaba más y otro yo creo que con ese presupuesto de, de mi ley a nosotros los internet también un provida, y después en municipios municipios hoy se tiene que hacer cargo de un montón de cosas que cuando yo era intendente intento estaban ¿no? y debemos estar pagando 80 70 80 acompañantes a los chicos porque ya lo los chicos con discapacidad diferente se para a la escuela, me parece bárbaro, pero los los acompañantes los paga el municipio en, en la mayoría de los casos. Lo mismo pasó con algunos adultos mayores. Uh -huh. el, el, eh, se crearon los CDI, bárbaros los pero el que pone toda la plata son los municipios. Uh -huh. Son los municipios para sueldo hoy en el CDI de Alvear debemos tener... Eh, debemos tener 25, 30 personas, y si con la casa de limpieza 340 y los sueldos salen de la municipalidad, viste eso yo creo que nos estamos juntando con los intendentes, de a poquito debemos ver, charlarlo, de rever muchas de estas cosas, que, que hoy los municipios están haciendo cargo de un montón de cosas que hace 10 años atrás nos hacían. Eduardo Pepa, muchas gracias. No, gracias a ustedes.